Comienza Euskal Música en el 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net.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 Lo subimos, lo dicho, para que lo puedas disfrutar cuando a ti más te guste Además, te vamos a conocer las noticias más destacadas de la semana La agenda de conciertos con sus respectivos carteles Videoclips y temas musicales Todo ello lo dicho en las redes sociales En la página de Facebook, facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia En el programa de hoy de Úscal Música vamos a escuchar, entre otros, al chatu o a la formación Gatibu. Y tendremos visita a los estudios de Berriozar Ratia en el programa Úscal Música, ya que hace poquito acaban de publicar el primer trabajo discográfico, la formación Lier. El álbum se hace llamar Auts, un álbum autoproducido, grabado y mezclado entre junio y agosto del 2020. 16 el disco lo compone nueve canciones que invitan a mirarnos en espejos incómodos y es que la formación leer agita aquellas dudas y contradicciones más esenciales que invaden nuestro interior Así es, con estas palabras han querido presentar esta formación, Lier, lo que es su primer trabajo discográfico titulado Ouch. Por aquí, por Euskal Música, tendremos, aparte de la banda, eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, para presentarnos este primer larga duración. Y ya que estamos hablando de esta banda de Lier, hay que comentarte que este domingo 2 de octubre estarán en la sala cantina de Lecunberry y el 26 de noviembre estarán junto a Seamais en la sala central de Iruña. Dicho esto, vamos a comenzar el programa de Oireus música Y lo vamos a hacer con un poquito de música pachanguera Lo vamos a hacer con una de las bandas que les gusta Lo dicho, la música pachanguera, la música alegre y divertida Como es esta banda Emon Que se formó en la localidad de Gipuzcuana de Vergara en 2007 Hay que comentar que en ese mismo año Editaron su primer trabajo discográfico pistu Pistuerria Luego, en 2013, en febrero Llegarían de la mano de Vagviga Su segundo álbum Confetti Colore Y Y ahora Emon ha grabado su tercer trabajo discográfico, su a fuego, en octubre del 2014 en los estudios. Ame de Mutricu con el técnico de sonido Azular Arizmendi. Comentarte que esta banda presenta su tercer trabajo discográfico Sua, Fuego, y en el cual pues Emon tiene cada vez más recursos musicales a su alcance. Hay también que comentar que sobre el anterior trabajo se dijo que Emon se ilusionaba y en este pues tercer trabajo discográfico con estos ritmos sofocantes eh, que te dan ganas de bailar y desatar la fiesta, parece que lo han conseguido y siguen a más. Vamos a introducirnos pues en este tercer trabajo discográfico de Emon el álbum sua y de él te vamos a extraer los temas Gaweko and Cheslari y el tema Elchetik eta Alchotik Música ti jabnua El amore dipendente era via durare Danza lei qua che Salta, corre, la güera Que la noche no te espera Pero hoy, hoy no, hoy no quiero amor Amor, amor, wow Con hemos abierto una nueva edición del programa Euskal Música con dos de los temas. El tema Gaueco and y el tema Euskal. El Chetik, Eta Al Chotik. Una banda formada por Nenico a la guitarra y a las voces, Ekaich a la batería y a la percusión, Matín al bajo, Arich a la triquetrisa, Michael a la percusión, y Susco al trombón, Aitor a la trombeta y Robert al piano. Y de la formación Emon, desde la localidad de Quipuzcuana de Vergara, nos venimos a Nafarroa y nos venimos más concretamente a Lumbier. Nos venimos con una joven banda, Ibai, Iker y Yulen. Hablamos de la formación Al Chatu, Vamos a escuchar dos de los temas que están incluidos en lo que es el segundo trabajo y cha a la espera de que tengamos ya en nuestras manos el tercer trabajo discográfico tercer álbum que lo publicarán, que lo editarán el día 14 de octubre con una fiesta presentación y con un concierto especial así que ya lo sabes, dentro de mmm, sucesivos programas os iremos contando más pero recordarte que el 14 de octubre habrá una fiesta presentación de el tercer trabajo discográfico de la formación de Lumbier Alchatou Eh, presentación del disco Y como te comentaba anteriormente Un concierto especial Nos quedamos mientras tanto Saboreando este segundo Larga duración Y ya Y de ahí extraemos los temas Ixenjik Gabevisi Y Surechat Gordeak Música zuretzal gordeko dikugu bihotz barroan zuretzal zuretzal gordeko Eta horri hona eta konta iguzu Nolako ade nandik bizitza Hemen gogoan zaitu gu Zure irribarreago gogoan dugu Urte luzeak paixatu dira Galdu dituzun momentu gozoa Kamaika dira ordeagbira Ni ja ka momentu ashot zuretzat love that god it Hiltasun zara bilakatu Sarritan ikusten ditudan Istiragabeko izarra Txikitako argazkia eskuan Hora indik zaudela sentitu Zuta zoraitu zurekin amestu Zure irribarreago gogo Bora azkar badoa Maite ditugunak ere badoaz Baina emene egonen zarete Gure bihotzen barrenian Zuretzal golde kolik jogu Biotz barroan zuretzat Zuretzal goldean Milaka momentu gosor Zuretzal golde kolik Pues ahí estaba sonando la formación al chatu de Lumbier y lumberry este trío de jóvenes, Ibai, Iker y Yulen, que lo dicho, el 14 de octubre estarán presentando lo que es su tercer larga duración. Y nos vamos ahora con la formación C-Satec, una banda que vuelve a las pistas de baile y no de cualquier manera, vuelve con el mejor disco que han hecho nunca. Así lo confirma el título del disco que publican con la plataforma Bomberenea e Kim Chang. Y de este nuevo larga duración de Selesatec te vamos a extraer los temas titulados Costa la Costa y Vagoas. Están sonando estos temas alegres y divertidos Que te puedes encontrar en lo que es El nuevo trabajo discográfico de Lo que escuchábamos Los temas Costa la Costa y Baguas Y nos vamos con Alex Sarduy Nos vamos con Gatibu Que da, que nace de una idea iniciada por los músicos Alex Sarduy y Aymar Arejita Miquel Cabellero y Gais Salazar Se les unirán para que el proyecto de la banda de Guernica cuerpo Eso ocurrió en el 2002, por lo que Gatibu celebró su décimo aniversario a razón de disco cada dos años. Llegó el quinto. Gatibu ha compuesto en total 40 nuevas canciones. Gatibu sacaste este disco... Saspi Cantoyetan que ha sido grabado entre septiembre octubre y noviembre del 2002 Gatibu edita este quinto disco que lleva por título como te comentaba anteriormente Saspi Cantoyetan Rock and Roll dirigido a siete rincones al mundo en general vamos a introducirnos en este nuevo álbum lo dicho de Gatibu y de él te vamos a extraer uno de los clásicos Rum Rum Kati ¿eh? además es el tema que abre el álbum y el tema Vierich Vierich <risa> Galdetzie puntu di Garaku iriaren erdize. hama da gorputzen gai gein dire Alkarreri geldi dute vare barere Ha má ù da frene e sar dugurten hori da sururereγ Urre gararri. Europa un son cigu, ut ziguiski voti esidena attorno da gure corpuses. A desco che cani el carrer dute. E già son rivedire. Nieta sususu Maistalea gagarako ni Nieta sususu eta Gas gibets in uh pain -huh. Fundarobat morrilli enda Nire buru en bade bade Ama iuda frenesije sartu urten nori Iza sorrive ire Iza eta ninia tasu mai talea garakini nia parson txu eta mai talea biarritu zu eta ninia tasu mai Garakuz Nieta so zuetan ni Bestirak tiari Suetan ni Nieta asu Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el quinto trabajo discográfico de Gatibu, el álbum Saspi Cantoyetan, los temas Run Run Katie y el tema Biarrit. Ahí está, como no, Alex Sarduy dando de qué hablar con esta nueva banda, con Gatibu, que ya lleva, lo dicho, un montón de años en el panorama Musical en el 2002. Y este es, lo dicho, el quinto trabajo, el álbum Saspi Cantoyetan de la formación Gatibu. Gatibu. Y nos vamos hasta el 2013, principios del 2014, ya que en ese año editaban su primer trabajo discográfico, la formación de Nafarroa, Esen Baleá, el álbum Demora Maquiña, un álbum en el cual tenía bastantes colaboraciones, como por ejemplo la de Adrián Márquez al trombón, la de Miquel Azcona a la trompeta, la de Fernando Sánchez al saxofón, flauta y arreglos, Y la colaboración a los coros de Chush Colaboraciones, como has podido comprobar, interesantes en este primer trabajo para esta formación de Nafarroa Para Esen Balea, nos vamos a introducir en este álbum de Mora Maquiña Y de él te vamos a extraer los temas El Kartasuna y el tema que da título al álbum Demora Maquiña estaba la formación de Nafarroa Esen Balea, banda compuesta por Ángel Irarte a la batería, por Iñaki Rigoyen a la guitarra, por Yosurra al acordeón, por Miguel Urbiola a la guitarra, por Ruth López de Di Castillo a la voz y por Sergio Pérez... Al bajo dos de los temas, el Katasuna y Demora Makiña Y seguimos recordando a grupos de Nafarroa Escuchábamos a Eshen Balea con el álbum Demora Makiña de principios del 2014 Y ahora nos vamos con la formación Ubisund Una banda compuesta por Javi, Arich, Íñigo, Tito, Iñaki y Ander Nos vamos a introducir en este álbum, el álbum de esta formación Ubisund Un álbum compuesto por seis temas Y de él te vamos a extraer los temas Aún sigo aquí y Mentes débiles continue we continue Horsod! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y la fuerza de esta formación de Ubisun Dos de los temas hemos escuchado Aún sigo aquí y mentes débiles Nos vamos a ir con la formación Lier Que ya está por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música para presentarnos su primer larga duración titulado Auts. Recordarte, el día 2 de octubre, este próximo domingo, estarán en la Sala Cantina de Lecumberri y el 26 de noviembre los tendremos aquí cerquita, en Iruña, más concretamente en la Sala Central, junto a la formación Seamais. Vamos a escuchar si te parece uno de los temas incluidos en este primer larga duración y enseguida estamos con la entrevista a la formación Lier. El título del primer trabajo discográfico Para la formación Lier Sonando el tema Es Nesuri, cuarto corte del disco Un disco en el cual pues te puedes encontrar Nada más y nada menos que nueve canciones O así que es en euskera Para hablar de la trayectoria De la banda, de los conciertos De la grabación del disco y demás cositas Tenemos en los estudios de Berriozari Ratia, En el programa Euskal Música Dos de los componentes de la banda A líder Hernando y a Íñigo Echari A Racha León a Racha León Eh, para comenzar, como siempre, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda. ¿Cómo se forma? ¿Por qué nace esta banda? Que tiene componentes de Anaya Rebac, también uh -huh. está la batería de Emon. Eh, ¿Cómo conseguió Lidl juntar a toda esta gente? Bueno, pues al final fue mediante una llamada que me hizo pues bueno, un compañero, eh, también es músico, eh, bueno, un Aik Pelayo. Que es Pelash. Y bueno, me dijo... Bueno, yo llevaba ya unos meses tocando en solitario con el proyecto Lier, con ese mismo nombre, eh, unos cuantos conciertos en Donosti y alrededores, sobre todo en Kipuzkoa. Y, y me dijo que... Bueno, estaba preparando un, un festival en el que quería potenciar la, los grupos locales, sobre todo de Donosti, y eh, quería que participase, y pero solo con la condición de que fuera un grupo, uh -huh. en, un, en formato de banda. Entonces, bueno, tuve un mes y medio, más o menos, para para formar una banda, para conseguir esas personas que necesitaba el proyecto. Y nada, pues justo Íñigo Echarri y Joska Nakke, que son... Bueno, Íñigo Echarri toca la guitarra eléctrica y percusión y demás. Y Joska, el bajista, pues eh, los conozco de la Icastola, que hemos estudiado Bien. juntos. Bueno, no son del mismo curso, pero nos conocíamos. Y así fue. Y luego el batería un poco más tarde se... Eh, sí, sí. Lier, es el nombre que habéis dado a la banda ¿Cómo surge? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado para la formación? Pues sigue siendo el mismo nombre Que utilizaba yo en solitario Significa Lide Hernando Acortado y juntado eh, Y bueno, al final eh, Cuando se formó la banda Como se dio un salto Grande entre un proyecto solitario a banda, en un principio quisimos cambiar el nombre, pero bueno, luego ya sopesando y tal, al final decidimos mantenerlo, más que nada porque seguíamos tocando las mismas canciones que daban nombre al proyecto de Lier uh -huh. y para no, pues, liar a la gente, bueno, así se quedó con ese nombre. En cuanto a influencias musicales A la hora de sacar adelante, digamos, este proyecto ¿Algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia habéis tenido? Eh, yo creo que no se puede tampoco hablar en singular, ¿no? Eh, sí que es verdad que consumimos mucha música anglosajona eh, Pero es que desde Black Keys o Janis Joplin Hasta, no sé, Queens of the Stone Age Pasando por Queen O sea, no sé <risa> Eh, sí, de todo, pero dentro del rock, más o menos. O sea, el, el hilo conductor o la, el denominador común eh, sigue siendo el, el rock. Un rock clásico. ¿no? Porque sí. veo que también no os centráis en un solo estilo de música. Escuchando el disco hay pues eh, toques a diferentes, ¿no? Que uh -huh. no os centráis en un único estilo musical. No, la verdad es que, claro cada componente del grupo viene de, de bandas diferentes entonces eh, pues el batería viene de un grupo que hace digamos pues más ritmos igual latinos o más mestizaje o así yoka viene de, de un grupo llamado chemak que es eh, él, a él le gusta calificarlo como analcore pero es más tirando pues tipo hardcore pero Muy punkar. sí Luego yo, sin embargo, pues vengo de, de Nice Roja y Anaya Rebac, que, que no vale como referencia porque es que son dos grupos totalmente diferentes en cuanto al estilo, ¿no? Uh -huh. y, y luego el de viene también de Moonfields, que es un grupo que hace versiones de soul y de blues y así, entonces eh, creo que se puede ver que no es, tampoco es nuestro primer grupo, ¿no? Eh, Que no, que no hemos empezado con esto, entonces eh, con las experiencias que hemos tenido y tal, pues hemos ido como aportando ideas y aportando estilos y, y arreglos y detalles al final que, que hacen que el disco suene pues, a lo que suena uh -huh. el eh, Líder Hernando, como nos comentaste, comenzaste como solista eh, ofreciendo conciertos y además grabaste una maqueta Eso es. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, la maqueta la grabé, bueno, fue grabada entre enero y abril del 2015, y pero bueno, se publicó en mayo de 2015. Mm -hmm. eh, lo hice eh, con muy pocos medios, bueno, en un, en un estudio que tienen unos amigos, bueno, de hecho, Josh Kanat, que el bajista, vive en ese sitio donde tienen ese estudio, eh, de Enzaldivy. Y bueno, eh, fue grabado pues de manera muy muy casera, o sea, quiero decir, con una guitarra acústica y una guitarra eléctrica que me acompañó Beñatán Chustegui, otro guitarrista, bueno, otro músico. Y, y bueno, así fue, se llamaba Arrazo y Gucci de Morasco, eh, reúne siete canciones que llevaba componiendo durante años, cinco años así, y así, ahí fue donde empecé con el proyecto este. Y después de esos conciertos, como solista, en noviembre estrenáis lo que es La Vandalier en un festival. Sí, el festival Esdokamaitu, sí es, ¿Cómo eh... surge la idea de participar en ese festival? Para, digámoslo así, pues darle el pistoletazo de salida al IER, para daros a conocer Pues eso, me vino Unai Pelayo, el músico este que también lo conocía De algún concierto que me organizó él también, en solitario Y eso, me dijo que este festival surge a raíz de un movimiento que se creó en Donosti eh, Llamado Esdokamaitu Eh, de una manera que quería seguir un poco el legado de Zocamairu, un poco de, de reforzar la música de Euskaldun uh -huh. y un poco también de potenciar las, los músicos de base o la gente que andaba con sus grupos pequeños o nuevos y que quería eh, saltarse las barreras difíciles que están poniéndonos sé, en el mundo de la música. Entonces, quiso organizar un festival de donde tocábamos, creo que siete grupos, o seis o siete, Y, y allí es cuando me dijo que quería que, que participase pero en banda uh -huh. El disco ya está en la calle Auts, eh, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco cuánto tiempo estuvisteis en el estudio dónde lo habéis grabado eh, Bueno, el proceso pff, yo creo que empezó en cuanto vimos que el formato banda funcionaba o sea, eh, adaptamos los temas de IDE de la maqueta al formato banda Y en cuanto vimos un poco qué camino cogía o qué forma cogía la banda, empezamos ya a, a, a crear nuevos temas. Y pues desde enero febrero de este año hasta junio pues nos dedicamos, aparte de tocar, porque hemos tocado mogollón, pues mientras tanto hacer guías y, y componer un poco, ir grabando las guías y componer las canciones, eh, digamos sin prisa, pero bueno eh o sea, sabiendo pues que, yo que sé, pues por ejemplo qué distorsión o qué guitarra o qué coros o ha habido colaboraciones también, entonces que quién podría colaborar y cómo y tal. Y luego ya nos metimos el 4 de junio a grabar las baterías que eh, grabamos en, en el caserío que tenemos en Añarro aquí en Aisrosa en el estudio <coughs> y grabamos las baterías el 4 de junio Y luego ya seguido, empezamos con los bajos y bueno, ha sido todo un proceso que sin prisa pero sin pausa, ¿no? Han sido dos meses casi todos los días en el estudio, hemos tenido la ventaja de, de tener un estudio y, y que, bueno, que yo mismo me, eh, he estado de, de técnico y sí, las baterías las grabamos en Oyartun y luego el resto del, del disco lo grabamos en, en Donosti en los estudios de Iruzoin que me dieron la opción de, de grabar ahí el disco y... Y, y la opción de bueno, pues de ir a la hora que yo quisiera. Y, pero bueno, eso también... O sea, tampoco te creas que va ah, hoy voy a las 4. No, no. Era, <risa> han, han sido dos meses de... No, ha, habido, ha habido muchos días de meternos a las 9 de la mañana y salir a las 10 de la noche. Uh -huh. Muchos días. Y bueno, pues con todo lo que supone eso, ¿no? de eh, La libertad de grabar tu, tus cosas, sí. Pero al final, claro, estás tan encima del... Del disco y tan al detalle Que vale, si sí, tienes todo el tiempo del mundo Pero tampoco tienes todo el tiempo del mundo o sea Y, y nada pues eh, Ha habido colaboraciones Como he dicho Y ha sido todo hecho por nosotros y, uh -huh. hmm. eh, Hablando de esas colaboraciones ¿Qué colaboraciones habéis tenido en el disco, en las fotografías En la maquetación? Puf, mucha, al final mucha gente, a mucha gente le tenemos que dar las gracias, la verdad. Pues, eh, bueno, de entrada en las canciones, los músicos que nos han acompañado eh, han sido, bueno, Joseba Balestena, un guitarrista que nos ha acompañado en la canción Ma Maite Miña, luego en eco Sierra y Aitor Barcarlos han puesto Los Vientos en una canción que se llama Guistarte Líquido, Y, por último, en la canción un Zubelta, que es la última canción la que cierra el disco, nos acompaña Omiñaki Miguel, un pianista con el que yo precisamente trabajé en Moonfields. Y, bueno, luego hay que decir también la portada, el dibujo lo ha hecho Aitor Echeveste. Y, ¿qué más? La no maquetación del disco la ha hecho Xotil Natke, el hermano de Josca. Y luego en las fotos eh, ha estado Tania Treced y en el vídeo Miquel Blasco. Pues para ser un primer disco mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente. Sí, o sea, sí que teníamos claro que o sea que queríamos estar encima, o sea, de ser dueños de nuestro producto de alguna manera, pero sí que teníamos que delegar en, en, en esos aspectos, ¿no? De la fotografía, el vídeo y tal... El diseño. Dibujo, o sea, el Siempre diseño... hay gente que incluso estuvimos pensando hacer nosotros el diseño, pero está claro que no, son, no éramos diseñadores, con <risa> sea, lo cual, sí. jo, viene bien tener a gente cerca. Sí, que sí. Sí. Eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nueve temas? ¿De qué van un poquito? Pues van de todo un poco. Al final los temas, bueno, eh, las letras las he escrito yo, Eh, los, las canciones tratan de diferentes aspectos de la vida, generalmente son emociones humanas, o sea, son pues contradicciones que tenemos, los miedos eh, sí, no sé el paso del tiempo, es, es un tema bastante recurrente en las canciones eh, y sobre todo es el tema principal de la canción Ouch, que da nombre al disco y por eso lo hemos querido llamar así también, porque quizá, aunque los temas eran muy variados, sí que en ese tema, el paso del tiempo y el deterioro y el olvido, sí que coincidíamos en más de un tema, uh -huh. con lo cual al final les hemos elegido. ¿Y cómo consigues hacer las letras? ¿Las haces de un tirón, trozo a trozo? Prefieres estar soñando durmiendo? bueno, es que de todo, generalmente la idea, la chispa me surge cuando no me lo espero, o, sea, o salgo a correr y de repente se me ocurre algo, o estoy durmiendo, intentando dormir y se me ocurre algo, pero luego sí que es verdad que el proceso de hacer la letra no es de empezar y acabar, o sea, a mí escribo un día algo y al día siguiente no me gusta nada, borro todo, empiezo otra vez, cachos, de repente pregunto algo, a ver si me falta una línea, cómo hago esta línea y no sé, alguna vez alguien me da una idea. Si os parece, pues antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar uno de los temas del disco. ¿Cuál elegiríais? No sé. Pues por <risa> ejemplo, una de las canciones eh, más, digamos, eh, lentas del disco, <risa> que se llama Lurria Negan. Y bueno, es la tercera canción del disco. Y bueno, eh, pues es uno de los temas eso, más tranquilos del disco y bueno, para enseñar un poco diferentes aspectos del trabajo, pues... con la entrevista que estamos manteniendo con líder Hernando e Íñigo Echarrí dos componentes de la formación Lier en el programa Euskal Música de berriozar y Ratia vamos a meternos ahora si os parece un poquito hablar de los directos, que repertorio tenéis para presentar este primer trabajo bueno eh, ahora o sea vamos a ver <risa> para el DOCA vamos a, como es la presentación pues evidentemente vamos a tocar primero el disco Y luego ya recuperaremos tres canciones del repertorio antiguo, de las canciones adaptadas de la maqueta a banda. Y con eso tiraremos. Uh -huh. De y... momento no tenemos preparada ninguna versión, aunque siempre nos gusta hacer alguna, pero sí. esta vez nos hemos centrado mucho en intentar reproducir el disco lo más fiel posible, fiel posible o bueno lo más que sepa grupo total. Uh -huh. Entonces... En ello estamos. <risa> eh, mañana viernes actuéis en Donosti, en la sala Doca. Uh -huh. ¿En este lugar comenzáis la gira o ya habéis dado algún concierto anteriormente? En el Doca tocamos en abril. Pero, eh... pero la gira de Auch sí que empieza en Doca. Sí, no, la gira... O sea, hemos, hemos dado un parón desde el 18 de agosto que tocamos en Piratas hasta hasta el viernes este viernes. 30 de septiembre. 30 de septiembre. Més y medio de parón. Sí, pa, bueno para para oxigenar un poco y para, para retomar fuerzas y, sobre todo, para lo que ha dicho Lide de, de porque una cosa es grabar un disco y luego <risa> llevarlo al o sea, al directo es otra historia. Entonces, nos hemos tomado un mes y medio ahí de un poco para eso, de, para airear un poco y para preparar el directo. Y a partir del viernes, pues, eh, ya arrancaremos la gira de presentación mm. de Ouch. Y sí, bueno, es la segunda vez que tocamos en el DOCA con, con Lier. Eh, la anterior vez también tocamos con el formato de banda y tocamos con la Uroba, eh, que presentaba el, dis el disco también, no bueno, el, el suyo, eh. <ríe> y, y nada, esta vez tocamos nosotros solos y a ver, a ver uh -huh. qué tal sale. Y el domingo estáis cerquita de aquí en la Econberry, en la cantina, eso es eh, que se va a poder encontrar a la gente que se pase por allí. Pues eso, eh, las canciones del nuevo disco que si no lo han oído tienen oportunidad de escucharlo ahí y de, también de comprar algún disco si quiere, si les gusta y pues luego también algunas canciones de la maqueta que siempre quedan y, y nos gusta repetir algunas de ellas Y aparte de los conciertos de Donosti y de cumberry ¿tenéis fechas ya para presentar el disco en directo? ¿Más largo sí, plazo? Sí, bueno Básicamente hasta a finales de año o sea, estaremos tocando sí, ¿no? seguro o sea, que eh... vamos a estar tocando cada, más o menos, bueno, más o menos en algún fin de semana toda la semana. Sí, toda la semana tendremos a bueno, esa es nuestra intención. Sí. Y más adelante, pues oye, pues eh, ojalá salga más. ¿Sí? Porque no lo tengo aquí, pero más chiva un pajarito que el día 26 eh, a finales de noviembre estéis en la sala central. Eso ya es? es. volveremos aquí en formato trío tocamos en En la rico, pero bueno, esta vez toca, tocaremos con banda en el 26 sí, de Sí, va a ser una navidad. ocasión muy especial, la verdad es que queda todavía mucho, pero tenemos muchas ganas. Y además también. con una banda importante, ¿no? Como son ya los consagrados Seamais. Sí, eso es. <risa> es que, que sí, sí, pa... eh, está listo muy alto. <risa> <risa> eh, ¿Se acuerda a Lidernando cuando fue el primer concierto que dio? La primera vez que subió encima de un escenario con su guitarra. Pues sí, me acuerdo y fue una cosa muy extraña, pero sí... Fue en el fue, de hecho fue en navar fue en nafarroa fue en Irisizarland fue bueno, bueno el parque risland me invitaron allí eh, no sé ni cómo todavía y fui allí y fue de hecho aproveché dije jo, pues qué bien que es fuera de donosti para así descargo la primera esto para ver cómo suena y para ver si a la gente le gusta y allí fue Eh, metidos otra vez con este primer trabajo, ouch, de los nueve temas que se incluyen, no os voy a decir con cuál os quedaríais, pero sí cuál tiene algún yo, alguna historia, alguna historia especial. Qué difícil. Hombre, historia no sé, pero por ejemplo sí que la canción Guizarte Líquido... Estaba pensando en la misma, no sé por qué. Nos, o sea, supone un poco salir del... de... De los marcos de Lier, ¿no? De, de ese pop rock... bueno Luego también, como anécdota, pues en la canción que está justo en medio del disco, que es la quinta, que se llama Kiskaliz Berpistu, es una canción muy... Bueno, igual también es un poco rara, porque empieza como muy suave y acaba bastante arriba. Es una canción que hasta el final fue la última que compusimos, con diferencia, mm. además. O sea, teníamos ocho canciones y queríamos una novena. Y salió así como casi sin querer... Pero al final, jo, es una canción que, en mi opinión, por lo menos, cada vez que la escucho me gusta más. Y encima la letra la hicimos el mismo día que la grabamos. O sea, sí. ahí, el mismo día, en la, en la mesa del estudio, así, venga. Sí, igual es la canción más progresiva o la que más más crecida tiene, ¿no? De, quizá de todo el disco, porque empieza muy, muy abajo, empieza con el bajo y con unos chelos acompañando y... Empieza muy, muy, muy abajo, pero es que acaba rompiendo todo. Encima acaba con un ritmo irregular y... Sí, no sé. Sí. Es especial. Sí. <risa> ¿El disco es autoproducido? Uh -huh. ¿Cómo surge la idea pues de llevarlo a cabo así? ¿No habéis contactado con ninguna casa discográfica? ¿Os veis a gusto así? ¿No habéis tenido tiempo? Eh, no, no yo creo que no ha sido por tiempo. ¿eh? No sé, llevo... Yo personalmente hablando, ya llevo unos años con esto y y eh, siempre he creído que o sea, si el grupo lo tiene claro o sea lo que tiene que hacer y hacia dónde va y en, de verdad si hay un compromiso o sea, entre los integrantes del grupo se puede hacer todo uh -huh. o sea, eh, hemos hecho piña hemos hecho no sé eh, el compromiso de todos es o sea, está claro y, y a la hora de repartir las tareas y no sé qué, nos hemos visto capaces de de pues, Quizá no llegaremos tanto como un grupo que tenga una discográfica tosca o no sé. Pero bueno, eh, a la hora de hablar de... Joder, es, es muy satisfactorio de hacértelo tú todo, o sea, de componer, grabar, mezclar, eh, distribuir, buscar, atar bolos y hacértelo tú todo, para mí es muy gratificante. O sea. uh -huh. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco? Pues de momento, eh, bueno o mediante la banda, en los conciertos, o así. Uh -huh. sino también se nos puede escribir por Facebook para pedirla. Tenemos página en Facebook donde nos pueden pedir por mensaje y les podríamos mandar en un caso. También está en Bandcamp, donde se puede comprar. Y luego también están las tiendas Elcar, uh -huh. en pues, todo Euskadi. Y si no, que vengan. A los conciertos, <risa> los es conciertos. lo mejor. <risa> y para ir terminando, algo que me ha dejado que queréis decir que está sonando ahora de fondo Joseba Balestena, que ha colaborado, ya hemos dicho, ¿no? Sí, Sí, <ríe> sí no sé, ha sido curioso sacarla a Joseba de de su estilo y meterlo en igual en la, en la balada ¿no? del disco. Eh, yo, o sea, le quise meter ahí queriendo. O sea, como a ver qué hace. Porque es muy fácil meterle en una canción de rock y que se pegue el solo, pero me parecía curioso meterle en una zona donde no... No está a gusto. No es, no es que no estuviera a gusto, pero sí, no estamos acostumbrados a oírle en esa en esa zona, ¿no? Uh -huh. En ese estilo. ¿Y cómo se portó? ¿Bien? Muy bien. Encima el tío estaba como cortadillo de... ¿Puedo hacer otra toma más? Claro que sí, tú. O sea, <risa> si quieres, Se cascó no sé cuántas tomas y... Y después de... no sé, Es que igual se hizo 25 pistas o no sé. Luego, o sea, aparte del curro de grabar, luego hubo otro curro de escuchar todo, todas las pistas y y junto a y junto a él elegir al que, o sea, las fiestas que a él más le gustaban y se han quedado las que a él le parecieron que, que valían, o sea, yo yo en ese sentido no, no, no he interactuado con él, de, o sea, no le he influenciado ni nada. O sea, a ti te parece esto bien? Bien, pues este. Pues oh, Lida Hernando Charri, y Ñigo Echarri Es que recasco por haber nido eh, Suerte con los directos uh -huh. <risa> y nos vemos en el concierto de la Sala Central el 26 de noviembre Eso eh, es Nos vamos con otro de los temas para cerrar Pues ponte la de Quisca les ver pis tú ahí está la entrevista que hemos mantenido con dos componentes de la formación Líder más concretamente con Líder Hernando voz, coros y guitarras e Iñigo Echari, coros, guitarras Y percusión Ya está a la venta Lo que es su primer larga duración Auts Recuerda que este domingo Estarán en Lecumberry Y atentos Atentas Porque el 26 de noviembre Los podemos disfrutar Encima del escenario Junto a Seamais En la sala central De Iruña Ya os iremos comentando En sucesivos programas Cómo se pueden conseguir Las entradas Para dicho concierto Nosotros nos vamos a despedir Y lo vamos a hacer Con el tema Que da título al álbum Tema además Que abre Lo que es El primer trabajo Para Lear El tema Auts Recuerda, Euskal Música vuelve dentro de 7 días a la sintonía de 100.8, a la sintonía de Berriozar y Ratia.